Planeta Urantia presenta. Reflexiones sobre el éxito y el fracaso. En todo lo que tú emprendas, indudablemente existe la posibilidad de fallar. Los seres finitos no son por naturaleza infalibles, y antes de que alcances la perfección, jamás estarás seguro del éxito temporal de tus esfuerzos. Esto no debe convertirse en una excusa para dejar de intentar el logro de la perfección y de ser mejor cada día. Cada esfuerzo sincero de tu alma por ser lo que el Padre desea que llegues a ser es un paso en la dirección correcta que te lleva más cerca a la meta de la eternidad. El fracaso aparente de tus proyectos personales o colectivos no significa necesariamente que la idea no haya sido buena, o que la intención haya estado necesariamente en contra de la voluntad divina. Cuando comienzas un proyecto utilizando tus dotes más elevadas de razonamiento y agregando una saludable dosis de amor sincero por tus semejantes, se registra en tu alma un esfuerzo hacia el progreso, incluso si estas elecciones son erradas o mal orientadas. En verdad, la posición actual del ser humano en su camino a la perfección no es importante. Lo más importante y lo que tiene poder para promover una transformación verdadera es el deseo de la criatura por ser mejor. Sin importar dónde te encuentres en el camino del progreso, para triunfar, debes deliberarte de los dogmas, las supersticiones y las tradiciones del pasado. Para alcanzar el éxito es conveniente aceptar las revelaciones cada vez más elevadas de la verdad que tu ajustador proporciona a medida que las necesitas. Aquí es donde se pone en evidencia la tontería de pretender juzgar a tus semejantes. Es posible que aquellos a quienes consideran retrasados en materia espiritual tengan grandes posibilidades de avance, pues están dispuestos a seguir adelante y descubrir quiénes realmente son. Ciertamente, quien busca la verdad, incluso desde una posición de grandes desventajas, está más cerca de hacer la voluntad del Padre que aquel que, lleno de orgullo espiritual, ha dejado de buscar la verdad, engañado por su supuesta iluminación. Las lecciones para los habitantes de este mundo no terminan jamás. Siempre hay algo nuevo por aprender. Hay una manera definitiva de saber si todavía queda algo por aprender en esta vida, y esta es la siguiente: si aún estás vivo, entonces aún quedan cosas por aprender. Aquellos afortunados que han consagrado sus vidas sinceramente a la voluntad del Padre y han hecho la elección definitiva de seguir a Dios, reciben la confirmación de su ajustador y son promovidos de inmediato al siguiente nivel de existencia. Para todos los demás que seguimos aquí, siempre habrá lecciones por aprender y obstáculos por superar en el logro de la automaestría, el dominio del amor y la perfección del conocimiento del Padre. El verdadero éxito es llegar algún día al paraíso. ¿Estás dispuesto para ese reto? Si es así, entonces no desfallezcas en tus intentos. Que ningún fracaso te agobie. Aprende de tus errores y supéralos. Usa tus talentos, tu mente y tu inteligencia hasta donde tus límites lo permitan. Eres un hijo de Dios, así que compórtate como tal. No te rindas jamás.